No. Bueno. Bueno, ya. De... ya. Arrecadar. No. No. No. No. No. No. a todas y a todos lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a los organizadores y a las organizadoras por haber pensado en mí para hablar de esto en, en la conferencia de clausura del, del curso de verano la verdad es que he venido a las 6 en vez de a las 7 ...porque tenía mucho interés... ...en, en escuchar las conclusiones... ...no sólo por aquello de no... ...de no repetir cosas... ...sino porque cuando... ...uno se pone a preparar... ...una intervención bajo el título de... ...ideas para salir de la crisis... ...pues está perdido, claro... ...y me convenía saber donde habían ido los por dónde habían ido los tiros ¿no? eh, bueno supongo mmm, que ninguno de los presentes por las caras que veo las edades que tenéis etcétera eh, ha venido aquí con la idea de que de que al acabar esta charla y la discusión que tengamos vamos a estar en claro respecto de cómo salió de la crisis en la que estamos, ¿no? porque eso sería... <risa> son, son gratuitas. ¿no? Eh, al, al buscar eh, información actualizada para eh, para preparar esta conferencia eh, tengo que decir que, que cometí el error de teclear en san google eh, salir de la crisis eh, y, y encontré eh, 11 millones 800 mil entradas de las cuales 11 millones estarán a nivel desde consejos prácticos y personalizados ¿sí? eh, para salir de la crisis del tipo dejar de duchar, dejar de fumar ducharse lo menos posible hacer posible con agua fría Eh, romperse una pierna llega a decir uno, ¿no? para que te den de comer en el hospital porque tal como están las cosas ¿no? hasta, claro eh, panfletos revolucionarios ¿no? eh, de aquellos que dicen para salir de la crisis eh, pues hay que hacer la revolución y como es una crisis global pues una revolución mundial eh, como Dios manda y pasando también por propuestas teóricas de sesudos economistas que al final ¿no? pues suelen afirmar eh, que ellos no tienen la bola de cristal y que tal vez no estaría mal volver a, cons a consultar al oráculo de Delfos eh, que por cierto es ...lo que suelen decir en serio... Eh, ...bastantes de estos economistas neoliberales... ...que hace cinco años lo tenían todo clarísimo... ...y que ahora no hacen más que repetir... ...que esto está muy oscuro... ...y que efectivamente lo del oráculo del no estaría mal. Bueno, incluso una, una búsqueda así más restrictiva... ...acerca de la expresión salir de la crisis eh pues desechando pongamos por ejemplo pues 11 millones y eh, 790.000 entradas o más, ¿no? que podemos considerar así sencillamente como bobadas, ¿no? Y por eso seguro que es un error teclear en Google salir de la crisis, claro. Incluso con una búsqueda más restrictiva y concentrándose solo ¿Mm? Eh, en las cosas interesantes que se han escrito durante los dos últimos años eh, a mí me parece que no hay más remedio que tomarse la cosa con, con cierto humor ¿no? eh, decías tú antes que Arcadi había hablado de Carta a los Reyes y creo que yo voy a coincidir bastante con ese punto de vista ¿no? puesto que Eh, la mayoría de los economistas eh, teóricos pues, eh, suelen entender por crisis mm, algo que mm, apenas tiene nada que ver con lo que la gente en general entiende por crisis que nos afecta. Es decir, esto es una de las cosas que inmediatamente eh, llama la atención cuando la gente de a pie o de calle eh, se refiere a la crisis que estamos viviendo no solo hacen unos términos muy distintos de los que suelen emplear los economistas teóricos sino que además lo que tiene la cabeza es otra cosa así que bueno, pues después de cometer el error ese que digo pues mmm, la verdad es que no he podido remediar que el tono de esta intervención eh, pues vaya a ser más bien eh, humorístico ¿no? eh, para empezar el desfase actual que puede observar cualquiera ¿no? entre de una parte la dimensión y profundidad de la crisis en la que estamos Y de otra parte, eh, el movimiento organizado con la intención o la propuesta de salir de ella, ¿eh? el movimiento organizado que dice no hagamos solo teoría, sino hay que pasar a la práctica o a la acción directa, ese desfase eh, es ahora de tal categoría que al pensar en lo que puedo decir, ¿no?, ...para cumplir con el título de esta conferencia... ...pues lo único que se me puede ocurrir es hacer una... Eh, ...modesta proposición, ¿no? Eso de la modesta... ...de la modesta proposición... Eh, ...tiene una historia, ¿no? Y los... Eh, ...los amantes de la literatura, los que aquellos... ...de los presentes o aquellas de las presentes que os guste la literatura pues podéis escuchar eso de la modesta proposición como un ejercicio irónico en la línea de lo que escribió Jonathan Swift en el siglo 18 con ese título precisamente modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda fueran una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público. Este Jonathan Swift era un cura ilustrado, encantador, eh, irónico y sarcástico, que en esa modesta proposición para solucionar los problemas de la pobreza en Irlanda, pues decía cosas ...como que lo mejor que se podría hacer es cortar a los niños en cachitos... ...y comérselos para evitar todo ello, obviamente, en plan irónico-sarcástico... ...para poner a los de arriba ante sus propias contradicciones. ¿no? Y bueno, pues los aficionados a la teoría política... Eh, ...podéis escuchar esto que, es, que voy a decir si queréis, pues como una manera de reproponer ahora que ya no está en absoluto de moda y que nadie se va a meter conmigo por lo que porque lo diga no pues lo podéis escuchar como una reproposición del eslogan leninista aquel del hay que soñar porque en esas estamos ¿no? y bueno, y los que no les guste ni Lenin ni Jonathan Schultz pues lo pueden escuchar como como una sencilla contribución a esa nueva utopía que es la utopía del altermundismo mundismo eh, a mí me parece que habría que partir de las siguientes consideraciones ¿no? estamos realmente en una crisis que es Hablando con propiedad Una crisis de civilización No solo una crisis financiera No solo una crisis económica No solo una crisis ecológica Esta es una crisis de civilización eh, Segundo Que la civilización en crisis Es la nuestra O sea La civilización eh, capitalista Industrialista Productivista consumista en su fase más avanzada ¿no? lo que no quiere decir obviamente que siendo una crisis de civilización que es la nuestra no tenga consecuencias o efectos incluso peores ¿no? para otras culturas ¿no? o para otras civilizaciones ¿no? eh, tercero, que, que por efecto de la globalización pues efectivamente la enfermedad que padecemos Eh, ...se ha contagiado a la mayor parte del mundo o del planeta. Esta, la crisis de civilización, es peor que la gripe nueva o la gripe porcina... ...que se llamaba antes, mucho más contagiosa a todos los efectos. Y cuarto, pues que todas las medidas que han ido tomando en los últimos meses... Los gobiernos de los países dominantes en el mundo están sencillamente encaminadas a paliar a lo sumo la crisis financiera y sus efectos sobre la economía real, pero no en absoluto a salir de la crisis de civilización. ¿no? Y cuando digo eso estoy pensando lo mismo en Barack Obama que en todos los Yo creo además que, que hay que admitir que estamos ante una paradoja histórica ¿no? que se podría formular así. La mayor parte de las medidas que seguramente resultarían adecuadas para salir de una crisis de estas características que digo, fueron formuladas. ...en el ámbito... ...del movimiento... ...altermundista... ...durante los años que van... ...del 2000... ...al 2006... ...y sin embargo... ...al hacerse patente... ...la última manifestación... ...de la crisis en 2008... ...2009... ...todo indica... ...que el movimiento crítico... ...se ha quedado sin fuerzas... ...justo en el momento... En que más las necesitaba Para llevar a la práctica las medidas que había lanzado en los años anteriores Esta es mi hipótesis, ¿no? Eh, de manera que lo que voy a decir a continuación como modesta proposición eh, No es en absoluto ninguna novedad Es, por así decirlo, una enumeración de medidas, ¿no? ...que han sido formuladas en el ámbito del movimiento... ...altermundialista o alterglobalizador... Eh, ...pues desde el 2000 eh, en adelante... ...y que todo el mundo que quiera... Eh, ...puede tenerlas en la cabeza... ¿m? ...bueno, eso sería mi hipótesis de partida... y Y la carta a los reyes, que diría Arcadi, o la modesta proposición que, que digo yo, pues se podría exponer. Yo me he hecho 12 puntos. No os voy a aburrir con los 12, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo. Eh, <coughs> pero, sí querría, pero sí querría enumerarlos. ¿no? Eh, se podría leer esta modesta proposición en... ...en doce puntos... ...como medidas... ...que consideramos... ...estrictamente necesarias... ...para salir del tipo de crisis... ...en la que estamos, ¿no?... ...enumero, ¿no?... Eh, ...seguro que habría que empezar... ...por una... ...declaración universal... ...de condonación de la deuda... ...externa... ...a los países empobrecidos... ...con fecha de aplicación... ...incluida... ¿no? Segundo, seguro que habría que seguir con una declaración universal sobre dedicación obligatoria del 0,7% de los países ricos a ayudar a los países en eh, peor situación eh, socioeconómica, igualmente eh, con fecha de aplicación incluida. Luego diré alguna cosa de por qué. Tercero, eh, habría que ¿sí? eh, hacer factible la aplicación inmediata de alguna de las variantes de la llamada tasa Tobin y lo digo así, alguna de las variantes, porque sé que ha habido mucha discusión acerca de eso ¿no? a las transacciones comerciales internacionales ...empezando por las transacciones financieras y especulativas, ¿no? Eh, cuarto, pues se necesitaría eh, aplicar aquello de la renta básica de ciudadanía... Eh, ...quinto, eh, para salir de la crisis se necesitaría la nacionalización de la banca... ...y luego diré algo también sobre eso... Eh, sexto para salir de la crisis se necesitaría y de esto ya habéis hablado en varias conferencias eh, anteriores ¿no? eh, hacer efectivo lo del decrecimiento que yo llamaré decrecimiento voluntario para diferenciarlo del decrecimiento forzado que es en el que estamos dicho sea entre paréntesis y la paradoja hay que tenerla en cuenta. Eh, pues séptimo habría que garantizar otra cosa que ha salido ya aquí ¿no? Eh, la soberanía alimentaria en la línea de lo que habéis estado diciendo que dijo joseph pamis habría que garantizar en octavo lugar la biodiversidad del planeta habría que garantizar eh, la diversidad ...lingüística y cultural existente en el mundo. ¿sí? Eh, habría eh, que hacer algo en serio... ...en favor de la democracia participativa... ...para profundizar lo que habitualmente llamamos... ...democracia representativa eh, actualmente existente... ...y también diré algo sobre eso... 11. ...habría que, y esto yo creo que tendríamos que considerarlo como una condición sine qua non... ...o como un prerrequisito para que efectivamente se puedan llevar a la práctica la mayoría de las otras medidas... ...habría que hacer una reforma democrática y radical de las Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales dependientes de ella... Y finalmente, eh, si no hemos ido a eso, pues habría que pasar a la desobediencia civil directamente. ¿Sí? Eso es un poco curioso, ¿sí? Tal como eh, Diré ahora brevemente alguna cosa sobre, sobre esa carta a los reyes. Eh... ...y por qué hay que considerarlo como una... Eh, modesta proposición. ¿Mm? Sobre la necesidad de una declaración universal... ...de condonación de la deuda externa... Eh, ...no me voy a detener. ¿no? Sobre esto... Eh, ...hace no mucho... Eh, esther Vivas... ...yo creo que ha escrito... Eh, prácticamente todo lo que habría que decir y, y cómo hacerlo, ¿no? Y me parece que la mayoría eh, conocéis a este y tal vez también el, el libro, ¿no? Así que me limito a recomendar su libro y me ahorro un, un largo discurso, ¿no? Para que no se entienda esto como publicidad política eh, añadiré que, que que ni siquiera habría que, que ni siquiera habría que afiliarse al partido de Esther vivas. ¿no? Sí. bastaría con que todos los rojos o los que nos consideramos rojas o rojas aceptáramos su propuesta ¿sí? eh, que, por cierto, es lo que normalmente no se suele hacer casi todo el mundo se pone a discutir si hay que afiliarse o no afiliarse pero no a aceptar las propuestas positivas que la gente que piensa hace ¿no? eh, lo de la declaración universal sobre educación obligatoria ¿no? del 0,7 eh, para la ayuda a los países en situación económica es eh, sin ninguna duda una vieja reivindicación eh, si yo no estoy mal informado inicialmente de amigos cristianos ¿no? en favor de la cual pues nos hemos manifestado todos o casi todos eh, desde hace muchos años ¿no? pero el que sea vieja ¿no? eh, la reivindicación y la medida propuesta eh, no quiere decir que sea mala ¿no? solo quiere decir ...que no hemos conseguido imponerla todavía. ¿no? Y una forma plausible, se me ocurre, de empezar a imponerla... ...una forma práctica, por recoger esto de, de la acción directa... ...en la medida de las posibilidades de cada cual... ...pues sería sencillamente eh, no votar o no volver a votar... ...a ninguno de los partidos que hablan de ella de esa reivindicación la incluyen en sus programas y luego dicen que hay que esperar porque todavía no hay condiciones para imponerla ¿no? eh, como la crisis en la que estamos es grave eh, por lo que habría que hacer creo yo es dejar de tomar en consideración las promesas y, y actuar en consecuencia ¿no? y por eso digo que es importante que incluir en la declaración la fecha de aplicación ¿Eh? porque ya sabemos lo que pasa con las declaraciones universales de los derechos del hombre tal según como ¿Eh? también la aplicación inmediata de alguna de las variantes de la llamada tasa Tobin es una medida vosotros sabéis mejor que ninguno ¿no? Eh, que tiene ya años eh, que fue propuesta además en primer lugar por ATAC se ha discutido mucho sobre ella sobre la denominación sobre sus modalidades sobre quién debería aplicarla sobre su operatividad y tal <coughs> eh, lo que yo propondría en esa modesta proposición es dar la cosa por discutida o suficientemente discutida con la idea independientemente del nombre y de la discusión sobre quién la propuso primero y si Tobin quería decir lo que dice Atac o no, etcétera, etcétera y pasar a la aplicación ya ¿no? claro, para para mejorar los beneficios de la aplicación de la tasa Tobin en alguna de sus variantes ¿no? Que, que, ...que habrían de revertir en favor de los pobres... ...de los sin techo, de los desheredados ...de los que están peor en el mundo... ¿no? Eh, ...se me ocurre, viendo lo que está pasando en, en, en plena crisis... ¿sí? ...que habría que incluir ahí, en lo de la tasa o el impuesto... ...pues también todo traspaso de deportistas galácticos y asimilados... ¿no? Eh, los cuales eh, pues pasarían automáticamente a ser considerados mercancías u objetos de lujo y por supuesto más peligrosos para la salud mental de la ciudadanía que el tabaco y que las bebidas alcohólicas de altísima graduación ¿no? y, y además los varones haríamos un favor a las mujeres a las que no les gusta el, la coña esta del del fútbol con galácticos o sin galácticos en lo de la renta básica de ciudadanía pues en fin yo me remitiría a lo que ha ido escribiendo Dani Raventós y lo que van Eh, ...publicando al respecto los compañeros de Sin Permiso... ...que me parece inmejorable, ¿no? En cambio, creo que habría que añadir algo... ...o me atrevo a añadir algo... Eh, ...que quizá podría servir para contrarrestar... ...algunas de las objeciones de los sindicatos... ¿sí? ...que no ven con buenos ojos... El que haya una renta básica de ciudadanía de carácter incondicional O sea, una renta básica con independencia de si se trabaja o no ¿Sí? Como sabéis, este es un punto eh, que se ha discutido bastante Y en, lo, y en el que los eh, sindicatos eh, no suelen estar de acuerdo ...unos y los otros, y sin entrar ahora en, en diferenciaciones... ¿no? ...así que quizá para mejorar la propuesta... ¿no? ...haría falta eh, una declaración formal... Eh, ...cuya iniciativa podría tomar la Unión Europea... ...y que dijera más o menos esto... ¿no? ...que en nombre de la dignidad las libertades, la igualdad, la solidaridad, el derecho de ciudadanía y la justicia. Eh, la Unión Europea pues hace suya las reivindicaciones de los trabajadores en favor de la reducción de la jornada laboral y que en consecuencia propone a los parlamentos de los estados miembros que rectifiquen la negativa a la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y ya pues pues que convoquen al respecto y hasta la aprobación de esa jornada de 35 horas al menos tantos referéndums como se convocan para que aprueben su adhesión a la unión los ciudadanos de países que en circunstancias anteriores han dicho no a la integración en la Unión Europea con esas condiciones a lo mejor hasta yo diría sí eh, no se ve por qué o sí que se ve por qué ¿eh? en un caso vale la repetición de los referéndum cuando la gente no vota lo que se supone que tiene que votar y en otros casos basta con que un parlamento se lo cargue ¿no? eh, como francia o en otros lugares bueno ya sé que ahí hay más problemas ¿eh? en lo de la jornada laboral de 35 horas y que en general en los ambientes de en los ambientes de la izquierda pues suele haber ahí cierta contradicción o cierta paradoja eh, como suele decir uno que trabaja en el personal de administración y servicios de la universidad donde yo estoy y que más o menos cuando llego a currar allí me viene a decir algo así como ¿qué Paco? ¿a trabajar 15 horas diarias para conseguir lo de las 35 semanales? <risa> eh, que es verdad que algo de eso hay sí, sí. ¿eh? que algo de eso hay ¿eh? más difícil todavía o más de modesta proposición es eh, lo de la nacionalización de la banca ¿no? yo aquí eh, en plan esta proposición lo que pensaría es que se podría establecer una estrategia en dos en dos fases que tendrían que ser rápidas por lo demás ¿no? en una primera también aquí la Unión Europea pues podría dar ejemplo con una declaración que dijera más o menos lo siguiente ¿no? El Banco Central Europeo exigirá a partir de ahora a los bancos de los Estados miembros eh, públicos y privados la redistribución inmediata de sus beneficios anuales Eh, de acuerdo con, con un criterio que podría ser este u otro que os parezca a los y las economistas más adecuados el 50% de los beneficios irán a parar a los ciudadanos europeos que viven en el umbral de la pobreza y el otro 50% se utilizará para la creación de un monte de piedad destinado a ayudar económicamente ...a los inmigrantes pobres extracomunitarios que están contribuyendo al desarrollo de la economía europea. Eh, con esto conseguiríamos dos cosas al mismo tiempo, es decir, valorar o valorizar a los inmigrantes... ...y romper con la xenofobia y recuperar una vieja idea que también tiene su tradición cristiana y que se ha convertido en un cachondeo en las últimas décadas ¿no? lo del monte de piedad lo de los de más edad todavía recordaréis que no hace tanto tiempo las cajas de ahorro se llamaban cajas de ahorro y monte de piedad y lo del monte de piedad fue una invención de finales del siglo 15 en la Florencia entonces laica y republicana de cristianos mmm, sensibles por una parte como lo demuestra la misma de denominación ¿no? en el mundo en el que vivimos eh, solo la palabra monte de piedad pone los pelos de puntas ¿no? <risa> un monte de piedad cuando no hay ni la más mínima piedad para con nadie en este mundo de bestias en el que ...estamos viviendo. ¿Mm? Bueno, y, y esta sería la primera fase de, de la estrategia de la nacionalización de la banca. ¿no? La segunda fase sería eh, seguir luego con la nacionalización de los bancos... ...la nacionalización propiamente dicha de los bancos y las cajas... ...que se negaran a la redistribución de los beneficios... ...y en esto me vais a permitir una broma... ...para no eh, exagerar sobre lo de la nacionalización... ¿no? ...creo que en, el, que en la propuesta de nacionalización de la banca... ...se podría seguir una, una política moderadamente socialdemócrata... ¿eh? ...para no asustar a nadie... ¿no? ...o sea, algo muy parecido, por ejemplo, a lo que proponía... ...el entonces llamado compañero Miguel... ...que es como se llamaba el economista Miguel Boyer... ...en la escuela de verano de un partido que se llamaba también socialista... ...o sea, el Partido Socialista Obrero Español... ...en la escuela de verano de 1977... ...el compañero Miguel, o sea, el que luego sería Miguel Boyer... Eh, ...proponía directamente la nacionalización de la banca... ...así que podríamos apuntarnos a una propuesta moderada... ...como la del compañero Miguel, atenernos a ello y tal... ...hay que decir que el tal compañero Miguel, luego Miguel Boyer Ministro... ...es el responsable directo de la mayor de las cabronadas que se han hecho en este país seguramente a lo largo de toda su historia en relación con el asunto de la vivienda como recordaréis casi todos los presentes y que en vez de nacionalizar la banca y no solo la banca, porque entonces en el 77 el compañero Miguel proponía nacionalizar la banca y la siderurgia y la reostia pues lo único que nacionalizó fueron las pérdidas de alguna empresa en Malasit que es Por cierto, eh, el principio de la política de nacionalizaciones que estamos viviendo para salir de la crisis desde arriba, ¿sí? eh, desde hace bastante tiempo. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde entonces, ¿no? los beneficios obtenidos por los banqueros... ¿no? ...y el perjuicio que eso ha representado... ...para la mayoría de las... ...poblaciones... ...pues yo creo que es lo menos que se puede pedir... ...ya sé que... ...que lo pide poca gente... ...pero... ¿sí? ...de crecimiento... ...lo que he oído en las... En ...las conclusiones... ¿sí? ...es algo que yo... ...también comparto... ¿sí? Decrecimiento es una palabra fea, ¿eh? Yo creo que deberíamos admitir, que es una palabra, ¿eh? no soy provocadora, fea. Si nos, si nos ponemos la mano en el corazoncito que cada uno llevamos dentro, enseguida nos daremos cuenta que la idea esta de no crecer, va un poco contra los impulsos íntimos del ser humano no, no en balde cuando hablamos de otras cosas eh, casi siempre decimos que estamos creciendo ¿no? o que estoy creciendo es una palabra fea, pero que sea fea no quiere decir más que eso eh, y es una cosa formal ¿no? yo creo que ...defendible... ...ante una crisis de civilización... ...como esta en la que estamos... ...aunque sólo fuera... ...por una razón... ...que es... ...la que apuntaba antes, ¿no? Es mejor... ...el... decrecimiento voluntario... ...es decir... ...por convicción de la profundidad... ...de la crisis que el decrecimiento forzado en el que finalmente estamos todos por las decisiones erradas de los eufóricos defensores del crecimiento a tanto y puede ser una puede parecer una paradoja pero no lo es tanto eh, algunos recordaréis que a mediados de los 70, cuando empezaba a surgir un movimiento medioambientalista, ecologista, ya de cierta potencia, una de las cosas que se reivindicaba entonces ¿no? al criticar los riesgos o los peligros de la crisis ecológica global en la que se estaba, era aquello del crecimiento cero. ¿no? Crecimiento cero ...es otra expresión fea... ...como la de decrecimiento... ¿no? ...en realidad es un... ...oximorón... ¿no? ...o se crece o no se crece... ...pero que coño es eso... ...del crecimiento cero... ¿no? ...y sin embargo... ...como decrecimiento... ...también apuntaba a algo... ...o sea a un concepto... ...que realmente importante... ...si recordáis... ...esto el crecimiento cero... Eh, ...fue... ...siempre criticado... ...por los de arriba... ...no porque fuera un oxímono... ¿no? ...sino con la consideración... ...de que eso que estáis proponiendo... ...es como volver a las cavernas... etcétera etcetera... ...y... ...no más de dos años después... ...de que empezaran las críticas... ...a que eso del crecimiento cero... ...es una imposibilidad material... ...en las economías mundiales principales... ...empezaron a crecer cero... ...o sea, a no crecer... ¿no? ...y la curiosa e interesante paradoja... ...es que precisamente... Eh, ...se está repitiendo la historia... ...pero a más... Cuanto, ...cuando ha crecido... ...el número de las personas... ...partidarias del decrecimiento... ...con argumentos... ...serios... ¿no? Eh, ...casi justamente... ...ha acabado coincidiendo con la crisis financiera y económica que a lo que está llevando es al crecimiento menos cero o sea al decrecimiento hablando con habl hablando con propiedad o sea que ya ese me parece que es un, es un buen argumento para, para estar en favor del decrecimiento que en todas cosas quiere decir eh, primar la cooperación y el altruismo sobre la competencia y el egoísmo, revisar nuestra manera de conceptualizar la pobreza y la escasez, adaptar las estructuras económicas a la medida del ser humano, como se ha dicho antes, no en lugar de hacer entrar con calzador al ser humano en las estructuras económicas, eh, ...económicas impuestas... ¿no? ...redistribuir el acceso... ...a los recursos naturales... ...y a la riqueza... ...limitar el consumo... ...a la capacidad de carga... ...de la biosfera... Eh, ...potenciar los bienes... ...duraderos... ¿no? ...bueno, casi todas esas cosas... ...las decía bastante bien... ...no sé si era ayer o antes de ayer... Eh, ...un amigo y colega... ...que se llama kim Quinsampe... ...que hace un poco interesante libro publicado en la, en la editorial crítica con el título de mejor convenios y salía en la y salía en la contra de la vanguardia no sé si de ayer o, de, o de es verdad es verdad y aquí me parece que está Y aquí me parece que está lo gordo para nosotros, quiero decir para los eh, los países ricos o semi ricos o del primer mundo que hablando con propiedad el decrecimiento pues seguramente tendría que implicar entre otras cosas pues la desaparición prácticamente total del transporte aéreo de los vehículos de motor de explosión que tendrían que ser sustituidos por, eh, por, por otros eh, que habría que dar mucho más importancia al comercio de proximidad ¿no? y del mercado de abastos que decíamos antes ¿no? eh, que seguro que eso también sería el fin de los productos manufacturados baratos de importación que tendrían que ser sustituidos por productos, objetos mercancías producidos localmente y bastantes bastantes cosas más sobre las que sin duda hay que pensar eh, cuando tratamos de pensar en qué quiere decir eso de salir de una crisis de civilización por la vía del por la vía del de crecimiento estoy hablando mucho no. mm. bueno me voy a saltar me voy a saltar lo de garantizar la soberanía alimentaria que ya lo habéis tratado lo de garantizar la biodiversidad del planeta que me parece que ya eh, que ya eh, ha salido Querría decir una cosa sobre lo de eh, garantizar la diversidad lingüística y cultural, ¿no? Aquí eh, me parece que eh, no solo habría que romper definitivamente con la idea de la guerra de civilizaciones, que es una aberración, ¿no? me parece que ni siquiera hace falta una alianza de civilizaciones, Basta con el reconocimiento explícito de la existencia de culturas diferentes en, en nuestro mundo y tal vez con aceptar la propuesta de la comisión correspondiente de la UNESCO sobre lenguas y culturas minoritarias en el mundo a la que, dicho sea entre paréntesis, se opusieron algunas de las principales potencias existentes ahora. no porque ese tipo de reconocimiento es desde mi punto de vista la mejor garantía de la paz mundial y bueno, volviendo a lo de la modesta proposición pues también en esto la Unión Europea podría dar ejemplo eh, con una declaración explícita eh, más o menos del siguiente tenor como lo de la banca la Unión Europea podría hacer una declaración que dijera que la Unión Europea no tiene enemigos que renuncia a la guerra como forma de resolución de los conflictos que propugna el desarme unilateral y en consecuencia pues exige a los Estados miembros que tomen las medidas pertinentes ¿no? para disolver sus actuales ejércitos y convertirlos en un servicio público, civil, para ayudar a las poblaciones de, de la Unión y de los países vecinos en casos de catástrofes naturales y otras circunstancias excepcionales en las cuales los servicios sociales existentes fueran insuficientes. Esto puede parecer una broma, pero no lo es. La mayoría de los dirigentes de la Unión Europea Están repitiendo una vez tras otra Que Europa es el país de la herencia de la ilustración Y que estamos aquí para llevar a la práctica El proyecto moral ilustrado Bueno, pues eso es el proyecto moral ilustrado Hacerlo, en vez de ir a Afganistán Eh, y hacer eso, desde luego, claro, eh, implica también hacer autocrítica en serio respecto a lo que ha sido históricamente la afirmación de superioridad cultural o civilizatoria de la cultura euro norteamericana que es la nuestra y que sigue estando en el trasfondo de casi todos los males que ocurren en el, en el mundo en los últimos tiempos ¿no? y bueno, acabo eh, en esto de la democracia participativa eh, pues querría añadir también otro otra esta proposición ¿sí? eh, hasta ahora nos hemos dedicado fundamentalmente a tratar de fomentar la participación de los ciudadanos en los debates sobre los presupuestos a nivel municipal o más en general en las instituciones públicas pues siguiendo ejemplos como los de Porto Alegre o los de Kerala o los de algunos otros países eh, latinoamericanos. Y yo creo que eso está bien en la línea de profundizar la democracia representativa en la dirección de una democracia participativa, y que hay mucho por hacer todavía en esa línea. Pero probablemente habría que dar eh, un paso más en relación eh, con aquello en lo que casi nunca pensamos cuando se habla de democracia y democratización y sobre todo teniendo en cuenta lo que ahora sabemos de la última crisis financiera y, y económica. ¿No? Habría que hacer algo más, ¿no? habría que fomentar la democracia participativa en los centros del poder económico y mediático, no, eh, no sólo los parlamentos, no sólo los municipios. ¿no? en las entidades financieras, en las empresas, en las televisiones, en las radios, en los periódicos, en las universidades. ¿no? Porque una de las grandes paradojas ¿no? en las que estamos es que en todos esos sitios, las televisiones, las radios, los consejos, de las grandes empresas y de los grandes bancos en todos esos sitios se están dando prácticamente cada día eh, consejos sobre la democracia en el ágora política ¿no? y a casi o casi nadie ¿no? se le ocurre que habría que empezar por democratizar la gestión de esos centros del poder privado que sin ser democráticos ...imponen su idea de la democracia todos los días. ¿no? Imaginemos por un momento lo que podría cambiar el mundo en general... ...y el más próximo en particular... ...si los periodistas ¿no? eh, se dedicaran <coughs> no a darnos consejos... ...sobre lo que es la democracia según sus luces... Y si Chávez es o no demócrata O Correa es o no demócrata Y si la democracia está eh, en contradicción con el populismo Sino <coughs> que se dedicaran a luchar por la democracia En el interior de las radios, los periódicos, las televisiones En las que trabajan ¿no? Esto sería cojonudo, con perdón no. Eh, y mucho más verdadero que todo el rollo acerca de qué es el concepto de democracia que tiene que imperar en el mundo y además, tal como yo lo veo pues apuntaría precisamente al corazón del asunto es decir, al corazón del mandar real en las sociedades en las cuales vivimos en, en las que el poder de verdad ¿no? es lo que menos democráticamente organizado está de todo ¿eh? de todo. ya no que en los parlamentos la gente de abajo esté infrarrepresentada en comparación con la representación que tienen los de arriba, es que incluso en los órganos centrales del ¿no? poder económico, mediático, etcétera, de democracia hacia adentro. Es decir, democracia interna no se habla nunca Bueno, con esto, ojo No pretendo hacer demagogia respecto de los compañeros y colegas periodistas Que siempre podrían contestarme eh, Obviamente que si me pongo a discutir el poder del conde de Godó O me pongo a discutir el poder de X Me van a echar a la calle en 48 horas ¿no? Obvio, lo sabemos ...igual que los trabajadores saben lo que se juegan... Eh, ...cuando tratan de democratizar la gestión en la empresa... ...igual que las universidades sabemos lo que nos jugamos... ...cuando más allá de la aceptación de las reglas del juego... ...de los claustros existentes o inexistentes... ...decimos, bueno, pero aquí eh, hay que poner el acento... ...en lo que representa el mandarinato real existente... ...en las universidades bueno, todo eso pues eh, aunque lo he dicho con un tono de fervorín en realidad <risa> debéis escucharlo en un tono bastante humorístico porque tal como están las cosas ¿eh? todas esas otras que habría que hacer pues, eh, están muy peleagudas ¿eh? es evidente ...que hay que tomárselo con un cierto... Eh, ...con un cierto humor... ...pero también en serio... ...quiero decir... ...también con la convicción... ...de que lo que están haciendo en este momento por arriba... ...incluso los que lo hacen mejor... ¿eh? ...es poner parches al sistema... ¿sí? ...refundar el capitalismo es capitalismo... ¿sí? Claro es capitalismo eh, hasta qué punto luego uno se siente más o menos eh, antisistema pues eso ya es cosa de cada cual ¿no? yo como siempre digo que no soy de Bilbao sino de un pueblo de cerca de Bilbao pues ya os he hecho la broma de que me conformaría con el camarada o compañero Miguel de 1977 no de 1902 de 1994 un programa de nacionalizaciones socialdemócrata moderado sería una bomba en el mundo en el que estamos. Pues muchas gracias por estar aquí en fin, y de nuevo muchas gracias por haberme invitado. reloj, entonces no sé cuánto tiempo que era para el debate pero me lo decís vosotros las 8 bueno pues, que empiece el debate o las preguntas me quería preguntar a él por el compañero Tamames, ¿cómo es que no íbamos a hablar de estar rojo que era también y tampoco de economista pues eso es sencillamente Porque no escuchar la radio en la que hace de contertulio casi todos los días. está en la COPE ya. No, está en otra. En punto radio me parece, ¿no? Sí, muy de derechas. Como no voy a poder pasar el micrófono porque no me va a llegar, poner un poco de voz. A ver, eh... Hola, Me ha gustado mucho la exposición Lo que yo preguntaría es ¿Cuándo el mundo no ha sido así? En el fondo ¿Cuándo? Por lo tanto estamos repitiendo la historia Yo al análisis y al diagnóstico que ha hecho le agradecería el pronóstico Para un tratamiento como un médico un médico que no te hace un, un pronóstico no te entiende. Entonces yo le pediría el pronóstico Al mismo tiempo saber qué orientación y qué consejo le damos a, al hijo y a la hija de 20 añero, de qué es lo que puede hacer para cambiar esto porque yo personalmente no veo solución a medio término, ¿no? a medio término considero pues 20 años que si nos tiramos patas de lo que comentabas cuando el compañero Voy a... han pasado ya los 20 años Y en el fondo, el mundo continúa siendo lo mismo. Porque claro, aún podríamos expresar más idealizaciones, ¿no? Desde repartir el trabajo. Ya Keynes en los años 30 decía que había que hacer turnos de tres horas. Entonces, vosotros a pensar ideales, podríamos pensar a, a aún más, ¿no? Pero siendo realista y tocando pies solo, yo le podría un pronóstico y qué le damos de orientación y consejo a este hijo o esta hija de 25 años para cambiar esto. Y yo personalmente creo que no hay remedio a menos de 20 años vista. Gracias. ¿Quieres contestar algo? Lo que vosotros preferáis. Bueno, contesto, contesto, ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Si bueno, buenas a a mí me ha agradado mucho la charrada que hacer tan Paco, pero me he quedado con las ganas de más, Paco. O sea, te has cortado. <risa> has apuntado sobre la desobediencia civil y eso era el primer punto de mi carta a los reyes para este año. <risa> y y lo, voy a, lo voy a pedir, o sea, he pedido más y mejores relaciones con las personas, más confianza. Y sobre todo, perder el miedo. Perder miedo al rechazo, a lo que nos impone la cultura de la violencia en la que vivimos Que provoca todas esas injusticias y toda esa lista de necesidades que tenemos Pero no hemos de esperar a que nos las solucionen Hemos de poder nosotros a solucionarlas en la medida en que podamos En que nos empoderemos, en que el poder que ha concentrado a escala global el capitalismo Vuelva a todas y cada una de nosotras a nuestras manos Y nos organizamos comunitariamente o individualistamente si no nos mola el rollo comunitario pero juntándonos todas otra vez ¿y cómo hacerlo? pues para mí es básico perder el miedo eh, si estamos realmente ante una crisis de civilización no hay nada que perder, está todo por reinventarse otra vez pues hagámoslo con alegría, hagámoslo voluntariamente es, es para mí súper importante hablar de, de cómo se sienten las personas cuando están ante, ante una situación que parece que no pueden solucionar ellas Y darse confianza los unos a los otros, no sentirse solo, para mí es lo más importante. Y, y la lista que hemos hecho, en parte, el, todavía peca de, de pedir al Estado que nos solucione las cosas. Y ahí no comparto mucho de las, de las propuestas que se hacen, aunque creo que son necesarias, porque creo que lo importante es el cambio que tenemos que hacer cada una de nosotras para, para que el planeta cambie hacia donde, donde es necesario. Y, y quería pedirte que por favor profundizaras en ese apartado que te has dejado final de la, de ¿El la, de la desobediencia que te ibas a decir sobre la desobediencia porque estaba esperando a ver cuando llega la de la desobediencia porque tengo muchas ganas de escuchar esa experiencia que puedes aportarnos tú, gracias eh, bueno ya sabía yo que que, claro. van a Hombre, que, con, que con un asunto como este uh, puedo hacer un pronóstico ¿dónde estaba él? aquí vale. eh, puedo hacer un pronóstico eh, mi pronóstico es que que la parte de la crisis financiera Eh, la solventarán en un plazo relativamente moderado ¿m? que eso tendrá consecuencias en lo que llamamos eh, de crisis económica ¿m? que la crisis ecológica o medioambiental va a seguir profundizándose eh, y que desde luego Las medidas que se están implementando actualmente Para salir de la crisis eh, financiera y económica Solo van a resolver el ciclo Digámoslo así ¿Mm? O dicho en otros términos Mi pronóstico es eh, que este tipo de crisis que yo llamo de civilización Se enquistará ¿Mm? Se enquistará ¿Mm? Eh, se enquistará eh, quiere decir que eso es un cáncer que se va haciendo cada vez más maligno ¿Mm? ahora bien de eso a decir que mm, ya lo sabíamos la historia se repite etcétera, etcétera hay cierta distancia es decir una cosa es una cosa es afirmar ...como se viene afirmando desde el punto de vista crítico... ...desde hace mucho tiempo... ¿no? ...que efectivamente... ...con un sistema económico, social... ...que tiene la historia que tiene... ...etcétera, etcétera... ¿sí? Eh, ...la crisis... ¿sí? Eh, ...que pasa por ciclos, etcétera... Eh, ...se enquista... ...y otra decir que... ...el mundo no ha cambiado... ...la situación no es la misma... ...incluso en... En el arco de la vida de uno es evidente que la situación de la última década no es comparable a la situación que vivimos en los años 60, por ejemplo, o 70, ¿no? Incluso no es comparable con la crisis del petróleo del 73. Esto tiene una mucho mayor eh, profundidad, ¿no? Claro eh, eh, es verdad que todo lo que, que todo lo que yo he dicho o lo que haya podido decir Arcadi o lo que digan otras personas que pensamos sobre más o menos ¿no? eh, se puede considerar um, utópico, idealista, irrealista, etcétera etcétera por eso para cubrirme un poco las espaldas he empezado diciendo que el desfase ¿m? entre la dimensión de la crisis lo que habría que hacer y la situación de, de los movimientos que podrían eh, cambiar las cosas es enorme y que no hay más remedio que hablar un poco mm, humorísticamente para mí lo que dice es de no ves salida en de aquí a 20 años yo creo que es excesivo ¿no? pero no tengo no tengo suficiente argumentación sobre eso supongo que pienso que es excesivo porque tengo 66 y si me pones 20 años encima estoy jodido eh, no tengo un argumento serio no? eh... Sí que tengo otro argumento, esto de ser realistas, después de lo que hemos visto, es una de las peores cosas que se puede ser, ¿Eh? es una de las peores cosas que se puede ser, ahí tenéis, a los realistas llevándonos a la catástrofe eh, una y otra vez, sin ideales, lo podéis llamar como queráis, ¿no? ideales, utopías, como queráis. ¿no? Eh, eso es la línea del horizonte de la humanidad crítica y consciente. Sin eso no habrá nada, no habrá nada. Eh, ¿Qué quiere decir ser realistas, desde mi punto de vista? Eh, ser realistas en la situación actual, para mí, lo único que quiere decir es no ponerse estupendo y dogmático en la proclamación de lo que habría que hacer para salir de la crisis es decir, intentar a sabiendas de los palos que ya nos han dado en situaciones anteriores que efectivamente ni yo, ni Arcadi ni San Pedro de Mefonzo tiene la varita mágica que nos va a sacar del asunto en lo más próximo Eh, en lo más próximo que tú planteas ¿no? a los hijos ¿eh? Que, eh, que hay que decirles ¿no? yo en esto a cabo de tiempo he ido llegando a la conclusión de que a partir de cierta edad a los hijos no hay que darles consejos y menos ojo y menos de tipo político-social y menos cuando uno como yo y otros hemos metido la pata en los sitios donde la hemos metido yo el único consejo que me atrevo a dar hoy en día a un hijo mío yo tengo uno y ya no lo, ya no, más bien al contrario es decir, ahora en los últimos tiempos lo que hago es aprender de lo que él dice obviamente lo ella <risa> tonto yo yo no eh, el único consejo que de verdad se me ocurre que se puede dar en circunstancias así cuando uno tiene cuando uno tiene cierta edad es lo que haya aprendido sobre el cómo sacar la pata del lugar en que la metió este es un consejo negativo, pero útil según como la metas la pata, quiero decir te rompes el fémur, el no sé qué tal, lo que yo puedo aconsejar a alguien estoy hablando metafóricamente ¿eh? estoy hablando metafóricamente lo que yo puedo aconsejar a alguien ahora a las alturas de la edad es, que se puede hacer para no haberse roto el el Peroné y el Radio digamos ¿no? dicho metafóricamente sobre perdón, sobre desobediencia, ¿eh? desobediencia. ¿sabes qué pasa? no he dicho nada so no, no he dicho nada sobre desobediencia civil eh, no por contenerme ni porque no me pareciera bien eh, hablar de eso eh Hace un tiempo escribí un panfleto entero, en defensa de la desobediencia civil que anda por ahí en, en esas publicaciones que sabes que están libres de ¿eh? Salió primero mientras tanto y luego anda distribuido por ahí en una de esas una de esas publicaciones libres de derechos y tal, quiero decir, que sin vez declear de salir de la crisis que te saldrán los once millones tecleas eh, desobediencia civil Paco Fernández Buey para tal te sale ahí un panfleto de 50 páginas en el que escribí, en, en el que escribí eh, todo lo que pensaba sobre desobediencia civil y sigo pensando. en relación fundamentalmente, ...sobre cómo entender la desobediencia civil en el mundo actual... ...y en el marco de la lucha altermundista o... ¿eh? ...en el fondo, dicho muy brevemente... ...pienso que la expresión desobediencia civil... ...desde hace algún tiempo... ...se ha convertido para la mayor parte de la gente joven en lo mismo en lo que pensábamos los que tenemos cierta edad cuando teníamos en la cabeza la palabra revolución lo que pasa es que como la palabra revolución eh, por motivos en los que ahora mejor no, no, no entrar ¿no? se ha convertido o en una mierda por lo que hicieron algunos en su nombre ¿eh? o en eh, o en una dificultad enorme de, para expresarlo pues la mayor parte de la gente joven que yo conozco que piensa más o menos lo mismo sobre cómo había que actuar, que pensábamos lo de cierta edad eh, habla de desobediencia civil en ese sentido en ese sentido serio y es verdad que ahí hay una discusión jurídico-política y política en y política en sentido estricto yo añadiría desobediencia civil eh, pacífica o por lo menos o por lo menos eh, si hay que utilizar alguna forma de violencia que sea limitada y contenida teniendo en cuenta la, el tipo de violencia que es habitual la estructural ¿no? y no y la no estructural eh, que conocemosn a es una reflexión que, eh, que, creo que que creo que habría que hacer ¿no? que creo que habría, y que es siempre muy delicada muy delicada y no me atrevo a hacer demasiadas generalizaciones sobre eso ¿no? desde luego ser desobediente civilmente, me parece que es lo mejor que se puede hacer en una sociedad En la cual el control social es cada vez mayor, etcétera, etcétera Pero ser desobediente civilmente y pacíficamente También me parece una necesidad Si no queremos construir todavía un mundo peor que el que ya conocemos Quiero decir, entrar en, en el círculo... ¿hmm? Claro en el círculo vicioso y peligrosísimo, ¿no?, de, de la reacción, ¿no? Ahora, esto supongo que dicho aquí, ¿eh?, en el ámbito en el que estamos hablando, no resulta demasiado problemático, ¿no?, dicho en otros lugares del mundo, eh, habría que pensarlo con más calma, ¿no?, ...hay gente en el mundo que no, que no puede ser solo desobediente, civil y pacíficamente... ...porque está con la bota ¿sí? eh, militar o imperial puesta encima de la cabeza. Y de la misma manera que yo no me atrevo a dar consejos a, a un hijo de 20 años... ...respecto de lo que hay que hacer políticamente... También me parecería una indecencia irles a decir a determinadas gentes por ahí en el mundo que lo mejor es ser desobediente civilmente y pacíficamente. Tenemos ¿no? un marco eh, jurídico político que de todas maneras y con todo lo que haya que criticar pues en cierto modo todavía nos defiende. ¿No? Esto también hay que decir eso a la gente joven Cuando utilizan la palabra fascismo a veces en un sentido demasiado precipitado no Quienes hemos conocido el fascismo de verdad, lo hemos sufrido Y hemos estado en sus cárceles, sabemos que hay que tener cuidado No, no vaya a ser que, que venga de verdad ¿sí? ¿Eh? No hay que llamar fascismo a cualquier cosa, eso es un peligro. Una cosa es el autoritarismo, el control social, etcétera etcétera. otra es el fascismo propiamente dicho. Y para poner un ejemplo, fascismo propiamente dicho querría decir que al minuto siguiente... De empezar a hablar yo hoy aquí Ya habría entrado la pasma por ahí Y yo estaría en vía Vialayetana Y los demás también Eso quiere decir fascismo ¿Mm? Hablando con propiedad eh, En cambio podemos decir las cosas que decimos ¿Vamos también, no? vale. Ah, ha hablado del reparto del trabajo has hablado de las 35 horas dentro de uno de los 12 puntos que ponías aquí que creo que era la renta básica eh, ¿no crees que este punto debería ser un punto 13 por ejemplo, en el sentido de no solamente hay que repartir el trabajo eh, creo que también hay que añadirle que hay que repartir la riqueza que se produce con ese trabajo es decir, eh, pienso que tiene la suficiente entidad ya que si hemos de trabajar Esas horas que se dediquen nos las repartamos y el producto de ese esfuerzo se ha repartido también entre todos los miembros de esa comunidad que produce. Eh, ¿No crees que debería ser un sí. punto 13? Y luego otro punto, a lo mejor, el tema de los servicios públicos. Es decir, eh, servicios públicos, sanidad, educación, etcétera, eh, transportes y demás, que fuera efectivamente también eh, un punto para la eh, defensa de los derechos ciudadanos si trabajamos, convivimos en comunidad el servicio público de alguna manera garantiza ese, una, una igualdad de todos los, los ciudadanos ¿no? eh, breve, brevemente porque aquí no hay aquí no hay discusión es decir, estoy completamente de acuerdo eh, sí, sí, tendría que ser otro eh, tendría que ser otro punto si lo he juntado mm, ha sido por comodidad expositiva y también eh, por una cosa que tenía que tenía en la cabeza previamente que es a ver si consigo poner de acuerdo a gentes que son próximas pero no lo están ¿sabes? Eh, sindicatos y tal eh, bueno, más bien por tendencia unitaria más que, pero tienes tan largo se necesitaría otro punto y se necesitaría otro punto sobre los servicios públicos claro que sí ¿sabes qué pasa? que en, en la exposición eh, sobre todo los que somos así de formación católica yo lo soy aunque no parezca eh, quiero decir de de, de, de, ¿eh? sí, de la casa en la que... no pues nos ha quedado esa esa cosa de que de que si construimos un decálogo y luego lo resumimos en dos, por ahí <risa> funciona mejor que si los puntos son catorce o siete, digamos. Pero quiero estar. <risa> sí, es cierto que se me sentirá la ¿no? Sí, sí, sí. Claro, a mí me dio que no volvía a creírte... El teu article és el de una utopia realitable està penjat a decreixement un net. aquí tu comentes que parten de dos punts. Un, el paper dels mitjans de comunicació amb les democràcies representatives i després el de creixement. Aquest primer punt que no s'ha tocat aquí per mi és fundamental. Eh? Perquè veiem que hi ha un treball ben organitzat, intel·ligent, de matxacar als que tenim una alternativa més progre i, i, i més social. I recordem com han arribat a, a posar els pisos al carrer. Eh? O sigui, han empatat, no? O sigui, que han, han corbiat i han perfeccionat. No? I al front d'això, sí que t'agrairia que un dia publiquissis alguna cosa respecte d'això. No? Creativament. Perquè si no s'ha de fer un pronòstic. I el pronòstic amb aquesta avalanxa mediàtica és molt negre, perquè eh, ja sabem que en situacions de crisi ens aterrissa un killer, un berrosconi, un puig, un sarco sí, perquè aquí vol no votarem, clarament, no? Però, però la campanya que està amb la gent hi ha un perill i... In... Aquí vol dir aquí. Estem aquí. Avui tenim, aquí tenim aquest, aquesta setmana, aquí, unes dosis de revolució progre, et permetran passar l'estiu i espalmar-me el setembre i aleshores hi ja anirem amb una associació i a l'altra on eh, tindrem altres dosis per anar a aguantar <ríe> aleshores eh, el lloc es va agradar molt i en aquest paper fas una tira llonga de, de coses a fer i tal per, i coses proposatives no? i aleshores l'altre dia amb els companys l'Enric Durant i tal eh, avancen cap a coses concretes, no? I aleshores, al reste de la societat, bueno, aquí nosaltres som una cagalleta de mosca, no? Eh, aleshores, què és on això ni pot vendre? Indultablement el perill és que això, la crisi aquesta, que per mi ha fet un avantatge, la, la crisi, perquè anàvem a un vehicle accelerat, sense frenos i cap al, al peny assegat, i almenys, gràcies a aquesta crisi, S'ha reduït el consum de petroli, es reflexiona sobre el decreixement i coses d'aquestes, no? Ara, per sortir sí que estic amb tu de que hi ha el fall de continuar un, el model japonès, no? Anys llanta crític i tira perquè per, per me toca. Aleshores, l'altre dia ja vaig parlar, vaig interrindar i, i posava una cosa pràctica, no? Si la gent quan apuntarà al el model més grogues nostres, quan va dir que són pràctics, i això ja passa aquests 25 o 30 companys que estan a Can Mateu que eren uns pàries perquè no ni en ha vida, podien tindre un pi doncs som una solució i aleshores un altre no, nosaltres també el muntarem i això són poc housing ja està funcionant a fora aleshores els altres que van del botellón diguen, nosaltres el botellón m'aguanta fins al dilluns però en canvi aquest tenen una alternativa d'una vida més bucòlica, més tranquil·la més desaccelerada i que poden funcionar Aleshores, això, que amb els joves es s'abadeixen amb el gotelló o els altres, treballen alternatives col·lectives a través, a, a través de, de la societat en general també podria haver-hi gent que s'enfronten a l'habitatge amb, amb, amb una cooperativa d'habitatge o el treball amb una cooperativa de, de treball amb economies locals, etc. etc i la gent a la viu-viu va funcionant inclús en el mateix sistema que el sistema és molt dolent i en seguida pot xupar de botes. però, bueno, a vegades se'l pot deixar xupar una miqueta, no? perquè sí. tampoc es pot dir molt, molt cabró, no? Aleshores, eh, el plan seria presentar models concrets i una vegada amb una... i amb això acabo amb una reunió de, cooperativa, de cooperatives d'aquí, no? Eh, hi havia un que em, em va fer molta gràcia eren els del el, Tuperuà hi havia cent o vuit persones que es dedicaven a cuinar i un cuinava llagú un dia, l'altre cuinava cereals, tal. I aleshores no tenien ni local ni res, en una plaça i un anava amb vuit tupes quarts de, de llagú en què es canviaven les amanides i tal i tal i era una manera de treballar poc, treballar un sol dia, compraven productes a l'endros i, i aleshores tenien el menú de, de tota la setmana. I aquests números eren interessant i a més relacions socials aleshores sabes? Eh, quines coses concretes davin pues, interessant anar a perquè si no, són tot com passes, sabes, no? Que va a ser la. No, estic. Eh. No eh, volia començar amb la pensada de sceptics, molt sencilles. Que és una persona sense ideals ni valors. Jo dic que ja deixa de ser persona. Fóli. Fóli. Fóli. Fóli. Que volia fer una de les persones escèptics no, molt senzilla. Que és una persona sense ideals ni valors. Jo crec que ja no és una persona. Senzill. Primera eh, i llavors tu. Uh. Hola. Uh, ha parlat de, de, la, de la democràcia i bueno, a mi aquest és un tema que em preocupa bastant perquè a distància ho deia que la, la democràcia sense educació no, no funciona i justament la situació a Espanya del sistema educatiu és realment preocupant amb moltes de molts estudiants que deixen l'escola eh, també ja ha els francesos que bueno, jo estava a França quan els francesos van escollir el Le Pen, com va passar segon, a la segona volta de les eleccions, vull dir, això és democràcia també, no? Llavors, eh, no sé eh, si té alguna reflexió sobre... Per Perquè la democràcia participativa està molt bé, però també pot passar que si no hi ha una educació i si no hi ha una població educada, hi ha una educació manipulada per mitjans de comunicació, en los creo que están dejando la escuela antes de acabar eso. ¿Qué? No. Son un cuestiono. Son un embarazo. ¿Qué? ¿Eso ha pasado alguna cosa? Pues sí. Bueno, no sé, sabemos, sí, sí, sí, en serio. ¿Tiene sentido? Jo crec, jo crec que hi ha els dos punts que heu dit o que has dit company. un és el, el punt cinc, eh, el punt sisè que diu decreixement voluntari i l'altre que és el desè, que és democràcia participativa i abans has dit que és una paraula degega eh, tot el dia que van, van intervenir Xicot, ja li, jo jo vaig dir ho hem de buscar entre tots aviam si volen una explicació que tenquessin el cap perquè no fos lletja aquesta paraula de l'acaixement la, la, però jo ho vull eh, relacionar el... de... ho, que, que s'havia de dir gaula, que, que de la mateixa manera ja que estem en, en un moment de crisi no, no, no. No sé. Ja que estem en un moment de crisi i de canvi, que també poguessin canviar les paraules. I de creixement, que veure, hi ha una, una rel que és creixement, que té que veure amb aquesta idea de créixer i tal. Llavors, seria bo de que eh, una, eh, pugui trobar una paraula que ha de fer-se d'aquesta qüestió nostra que pensem de creixement i d'una altra manera de viure diferent, no? Uh, s'ha de buscar algun lingüista o res, algun dia, pues, pugui, es pugui, no sé i que ens enganxi a tot sobretot, això no m'importa. Bueno, que un negociia per dir pensar. Ah, no, està molt bé, sí, no, s'ha és... mentat una puntualització, una Els francess també hablen de simplicitat voluntària, per exemple. Eh, jo vols, jo volia fer una proposta, una proposta que és entre aquests dos, aquests dos punts que que ha dit un és el decreixement voluntari i l'altre és la democràcia participativa. Jo crec que precisament el decreixement de és perquè aquesta democràcia de, que tenim que no és participativa, que és representativa, i que és una democràcia de que hauríem de fer que decreixés aquest poder autoritari que té precisament la democràcia que ens han venut i la que no ens deixen tirar endavant. Jo he tingut una intervenció en un determinat moment crític i he parlat de que hauríem d'anar substituint la democràcia representativa per la participativa i m'han dit que això és un pensament totalitari. Què és real? Aleshores, eh, és, és, això del creixement és molt important, jo crec que és eh, un dels únics temins que tenim per, eh, eh, realment, que cadascú de nosaltres ens anem adaptant a una, fi, a una a forma de vida d'unomitzar el que tenim. Diu que la felicitat és fer el que es pot fer. Eh, són tòpics, si vol dir, però i ara anireu un altre tòpic, ja que estem amb el tema de l'humor, a Alemanya diu que l'humor és quan, a pesar d'un riu i aleshores anireu que potser no és tan graciós, no però sí que eh, hi ha gent que té molta pressa per sortir de la crisi si apliquem el pensament del verb hi ha un sistema molt ràpid per sortir de la crisi, és deixar de respirar funciona molt bé. <risa> sí. Uy, pero ahí más más más. No ¿Eh? No la... Bueno, va por pues 70. Sí, lo voy a apuntar. Bueno, dar. Vamos a rodar acá. ¿Y Una pregunta primero. es que le te haría Uh, sobre la paradoxa aquella que vaig dir una, <laughs> una de les, una de les paradoxes perquè vaig aquella de, de per què els, els moviments que van subyir que tenen moltes idees que ara s'han sent realitat, s'han doncs fet força per exemple ara, per exemple ara quan les teves idees algunes, s'estan aplicant no? o estan aplicant o es diuen que el teoria és un dia que s'està gràcia, quina és la calculació uh, una pregunta, Eh, Després una, una reflexió, jo sóc so, so optimista, i ponen de la conclusió i sé que eh, no es pot créixer eh, des ¿no? ¿no? de, de la crisi, des de que naixem, de la crisi, de sortir pel conjunt de aquests vacinals, una llibertat que ens recordem, a l'adolescència, a la pandèmia, tot, tot són crisi, no? I... és bueno, una, una oportunitat és l'oportunitat que tenim de poder tenir discurs tòpics. Un, un, un discurs tòpics que normalment no tenim, no? Que tenim el discurs d'aquests mitjans, que sí que estem malament, que és crisi, però després, amb la quotidianitat, no ho sé, eh, per, per, per, per la gent i tal, no és així, entenem, vivim, i, i tenim idees que, que potser no es coneixen, que els mitjans no, no, no, no surten, no? però que, que, que la gent fa moltes coses, eh, eh, si, si, si, si el deixa portar pels seus desitjos, per, per, per, per el que té ganes de fer i ho pot fer. Eh, amb, no sé, en aquest sentit, aprofito, no, ja que està parlant de la mitjana a, a, a participativa, no, que quan bueno, un grup fem ser una, una eina de participació en la sanitat pública que esperem que pel setembre estigui ja disponible, que serà una web de participació a partir d'un campo de la experiències sobre el sistema sanitari que per les experiències no volen crítiques o hi ha experiències, idees, presentacions, etc. I serà una eina com una manera de, de, de, de pressionar i de fer nostre, pressionar para, para que millori la qualitat i fer el nostre sistema sanitari i fer el nostre en el sentit d'actuar eh, és no? a dir, això no m'agrada, o tinc aquesta idea o tinc aquest sentit que no funcioni i serà pues, a disposició de tot és una petita eh, aportació, és una idea, però dintre de l'àmbit que jo puc i jo crec que tots podem dintre del nostre àmbit fer alguna cosa i no quedar-nos en la frustració no? com el company que parlava abans el fet de dir al fil d'intribar vania reconta talles que podides però podia ser que dir que pues pensa tu algo, ¿no? Pensa tu algo. Y después bueno, bueno, pedir que acabes, hoy voy a animar que que tenes que, que pensar en algo, que es una, una una no es una pregunta que tenes, es una reflexión, a verdad, si algo que es una tradición antigua aquí de la de la gente de Vei de Barcelona que decían que a Barcelona y había el Jeri i Pichet, que era tota una sèrie de persones de la l'urgència política, social i alguna cultural molt poques, però també hi havia que es reunien sistemàticament cada mes al no? cico d'economia, l'atelier o el recuestre no? i parlaven, parlaven no, no parlaven de la premsa rosa no? parlaven de Barcelona parlaven, i es posaven d'acord i després no? bueno, molt bé, doncs, després d'aquelles reunions a Barcelona passaven coses no? coses accionades i eh, els articulistes es preguntaven aquesta gent de dretes, què s'entenen eh, i, i eh, bueno i inclús la tal de dretes per què això? per què no hi ha un G i 16 d'esquerra? per què? <laughs> bueno aquesta seria la la pregunta si no es podria Sí. Entonces, Hay una cosa de lo del crecimiento, que usa el flash de menos es más del auto minimalista, ¿sabes? Eh, toca. Sí, ahora me toca ya. No, no estamos fuera de tiempo y no podemos no podemos hacer más preguntas ni más reflexiones. ¿Qué tenemos? ¿Eh, ¿Cinco minutos. No, no puede. ¿Qué Menos dos. Eh? A mí no me lo me lo. He que era que el día semana pasada. no Hasta no me llega, ¿no? no. Vale, vale, vale. Vale, vale. No es que me he visto que ya estaba pasado cinco minutos. No, no. Vale, vale. Pues ya te lo que la. Clave. Ah, intento ser lo más No, no, hay que me equivocar yo. Bueno, eso me equivoco. A ver. Eh Empezaré por lo de valores eh, ideales que que comparto mucho idealmente aunque yo no me atrevería a hacer una afirmación tan rotunda eh, como la que tú haces no eh, sin valores ni ideales no hay persona ¿eh? yo en eso soy un poco más pesimista antropológico siento decirlo hay personas hay personas humanas sin valores e ideales es un desgraciado hecho <ríe> pero debemos acostumbrarnos a que eso existe decir, Salvo, salvo que demos a la palabra persona una acepción que nos convenga voy a llamar persona a no pero es un hecho ¿no? ¿qué quiero decir con eso? deberíamos acostumbrarnos a pensar esto es un poco pesimista, antropológico pero también es muy brechtiano muy de Bertolt Brecht eh, al que yo admiro mucho ¿no? eh, hay bastantes personas en este mundo ...que no pueden tener... Mmm, ...ni valores... ...ni ideales... ...están en un nivel material... ...tal... ...tal... ...que no les pidas... ...Breg ¿no? lo decía de manera mucho más brutal... ...y... ...en el fondo creo que tenía razón... ...aunque yo no lo diría tampoco así... ...no... ...primero la panza... ...y luego la moral... ...decía Breg... ...la panza... Vamos a quitar la expresión esa brutal y vamos a traducirlo a otro lenguaje. ¿no? Las condiciones materiales en las cuales se vive ¿sí? eh, son muy determinantes respecto de la afirmación de valores ideales. Desgraciadamente hay mucha gente en el mundo que son ni siquiera se puede plantear. Solo puede intentar sobrevivir. Esta es la reflexión que yo... es jodida, pero... Eh, en fin, pero bueno, sí, como dicen por ahí, ahora es lo que hay. Que no nos gusta lo que hay. Eh... Mm, Democracia y educación eh, bueno eh, es de toda evidencia me parece a mí eh, no me refiero a la democracia como institución ¿no? yo vamos a ver yo creo que eh, que hablando así con propiedad. Eso que llamamos democracia es un ideal, ¿eh? también es un ideal. Es un proceso histórico eh, que nunca ha correspondido a lo que la palabra dice o significa. Democracia es gobierno del pueblo. Gobierno del pueblo, hablando con propiedad, no ha habido nunca en ningún sitio gobierno del pueblo ¿no? o sea, hay una broma en forma de poema sarcástico de un poeta austriaco que murió hace cierto tiempo llamado Erich Fitt que a mí me gusta mucho se titula en la ciudad y es una reflexión muy, muy elemental llego a la ciudad y pregunto ¿quién manda aquí? y me contestan el pueblo naturalmente y digo yo Naturalmente, el pueblo, pero ¿quién manda realmente? <risa> vale, eso es la democracia, sí, la que hay. ¿no? Ah, el talante democrático, digámoslo así, eh, a mí me parece que se adquiere de dos maneras. Por educación, y efectivamente, esa es una batalla importantísima ¿no? pero también por participación en este sentido yo creo que la aspiración a la democracia participativa eh, no solo es un ideal por el que hay que luchar es que además la participación ¿eh? la participación activa forma democráticamente forma democráticamente ...y en la mayoría de los casos forma más ¿sí? que lo que puede formar la enseñanza arreglada e institucionalizada. Y basta con hacer una experiencia. La mayor parte de la gente que uno conoce con talante democrático de verdad y en serio... ...es gente con la que has coincidido en movimientos sociales con una estructura y una forma de actuación... Eh, auténticamente democrática ¿no? eh, dicho por experiencia personal eh, en mi vida y ya llevo años en esas cosas la experiencia democrática más formativa por la que yo he pasado fue la del sindicato democrático estudiante de la universidad de Barcelona llamado SDEUR en 1966 y no es ninguna casualidad ...que la mayor parte de la gente que estuvo allí... ...activamente... ...y que participó en ese proceso... ...pues se eh, pueda seguir diciendo al cabo del tiempo... ...que, hijo, eh, tienen un talante democrático... ...no, se formaron allí... ...en ese sentido... ...conclusión... ...yo creo que tan importante como la... ...educación reglada, institucionalizada, etcétera, etcétera... ...es la participación la participación misma ¿no? es ahí donde donde se aprenden las maneras ¿no? No, no no digamos las reglas del juego formales que rigen en las instituciones sino hacerlo de verdad ¿no? en la vida eh, en la vida cotidiana y eh, de crecimiento y encontrar una nueva palabra en este momento no se me ocurre pensar en ello de todas maneras de todas maneras eso me sugiere lo siguiente ¿no? mm, el, el, el problema es doble porque ya la palabra crecimiento no estaba muy degenerada ¿no? es verdad que a, hablando eh, corrientemente entre nosotros cuando uno dice Eh, he crecido o has crecido o tal No solo en el sentido físico Sino también en sentido espiritual o moral Pues lo consideramos positivo Esta experiencia me ha hecho crecer Decimos a veces Lo consideramos positivo Pero la palabra crecimiento Tal como la han estado usando sistemáticamente Desde hace no sé cuánto tiempo economistas si no economista Respecto de ¿eh? el sistema económico ¿Eh? económico en el que vivimos, estaba tan pervertida que ya en los años 60 empezaron a emplear aquella otra palabra que es desarrollo ¿eh? y empezaron las distinciones finas entre crecimiento y desarrollo y se pensaba que desarrollo no era crecimiento cuantitativo sin más sino que era otra cosa la palabra de crecimiento está tocada por el hecho de que aparece críticamente respecto de otra palabra ya tocada que es la de, que es la de crecimiento. bueno lo importante eh, yo creo que no es tanto mm, encontrar la palabra mejor que de crecimiento sino ponernos de acuerdo eh, en el concepto es decir. En lo que estamos queriendo decir o implicar cuando decimos el eh, decrecimiento hay palabras en el lenguaje en los lenguajes yo ¿sí? creo. pero probablemente es más difícil de entender para la mayoría de la gente ¿no? es, es probable es decir en estos casos uno tiene uno tiene que elegir casi siempre entre entre la precisión ¿m? entre palabra y concepto ¿m? claro y y lo que estamos implicando en el lenguaje cotidiano, ¿no? Yo, personalmente, no soy nada partidario de neologismos, es decir, de inventar eh, palabras nuevas. Hay una vieja historia que viene desde hace mucho tiempo sobre qué hacer con las palabras malas y degradadas, ¿no? Y hay dos posiciones respecto de eso, ¿no? Una, el neologismo prescindamos de ella ¿m? E inventemos otra Otra posición es Sigamos usando la palabra como la usa la mayoría Y atendamos al concepto Como lo usa o como piensa en él la minoría ¿M? Este es un punto de vista sobre todo Para los que dan importancia a la tradición es muy importante Porque si prescindiéramos de todas aquellas palabras de nuestro lenguaje eh, Pervertidas y deshonradas por el abuso Seguramente nos tendríamos que callar inmediatamente Desde luego, si si en cada una de esas palabras tuvimos que hacer precisiones Imaginaos lo que sería democracia cuando digo democracia quiero decir libertad cuando digo libertad no quiero decir libertad de mercado nada, nada. igualdad en nombre de la, etcétera etcétera imaginaos y no digamos las otras grandísimas ¿no? ¿Eh? tal vez no sea mala estrategia mantener la palabra y pensar bien el concepto que hay por debajo de todas maneras, no es una cuestión de principios, quiero decir, si alguien tiene eh, una mejor más mmm, grande, es decir, esto es es una cuestión eh, fácil de fácil de resolver. ¿Por qué esto de, de los movimientos que precisamente pierden fuerza en, en, en la situación actual muy brevemente no creo que sea como consecuencia de la crisis en la que estamos creo que el movimiento alter o alter globalizador o como queramos llamarlo ¿no? estaba ya bajando Eh, pues tal vez desde el 2004 ¿hm? ¿eh? o 2005, ¿hm? ¿eh? estaba ya bajando, ¿no? Había llegado a un había llegado a un tope en cuanto a capacidad de movilización, etcétera, etcétera. Y pensando sobre eso, yo creo que ha habido factores varios que han intervenido, ¿no? Un factor muy importante sin ninguna duda han sido las repercusiones del 11 de septiembre ya hay ¿eh? ya hay eh, em empezó una fase complicada ¿eh? Eh, para, para, para el movimiento de movimientos como se solía decir y tal ¿no? habría que entrar en mucho más detalle en, la, en en mucho más detalle en la en la explicación no puede ocurrir eh, puede puede ocurrir no eh, que la manifestación más directa de la crisis no eh, al ser el paro el desempleo el que no puede pagar la hipoteca lo jodido que estamos económico, socialmente etcétera no Eh allá desplazado o desviado digámoslo así eh la misma capacidad de la misma capacidad de movilización no y luego creo que finalmente hay otro hay otro factor no el discurso ¿eh? el discurso renovador del nuevo presidente de los Estados Unidos no Eh, ha hecho sin ninguna duda que bastante gente crítica y hasta muy crítica en los años anteriores tenga una cierta ilusión o una cierta esperanza ¿no? Esto se van de Irán esto, de Irak estos hablan de que eh, cambiará el sistema financiero de que va a haber una modificación en las instituciones ...económicas internacionales, etcétera, etcétera. Entre gente joven o relativamente joven... Eh, ...creo haberlo observado bastante en... ...bueno, por lo menos en los inicios, ¿no? Sobre todo porque porque lo de que perdiera Bush... ¿sí? ...es más importante que lo de que ganara Obama... ...pero también somos así, los los mortales es decir eres de toda evidencia que aquello representaba un giro ¿sí? vamos a ver hasta dónde llega en qué sentido se puede hablar de esperanza o no pero creo que también creo que también eso eh, ha influido sobre lo más próximo local más general etcétera pues yo ahí estoy completamente de acuerdo creo que en eh, Hay una eh, historia también bastante repetida eh, para hacer frente ¿no? a el malestar o el disgusto cultural, social, civilizatorio, etcétera eh, eh, que, son, que son muy claras ¿no? eh, una es mm, intentar cambiar lo más próximo implicándome yo ya en el proceso de cambio ¿no? la otra es, intentar crear un movimiento lo suficientemente amplio que acabe cambiando el mundo de arriba abajo. Dicho en palabras breves. Una es la idea de la internacional, el cual el canto ese de la internacional, no sé si os acordáis, ¿no? Aquel de... Aquel, bueno, ese. Ese, ¿no? Es decir, el del cambiar el mundo de base, ¿eh? que dice, nada menos. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva tradicional, igualmente, tradicional quiero decir por lo menos del siglo XIX, igualmente interesante es, bueno, pero en el mientras tanto, ¿sí? los 20 años que decías tú allí, en el, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Organizar y organizar y acumular y acumular fuerzas para ver cuándo cambiamos el mundo de base, o, o, Eh, nos organizamos en comunidades Aunque sean pequeñas Prácticas, operativas Para cambiar lo que podemos cambiar Entre algunos pocos ¿no? Eso ya está eso ya está En el siglo XIX pues, Entre los cabetianos, los sicarianos Los ob obueñanos Etcétera, etcétera De un lado Y los marxistas Tal, del otro lado ¿no? Yo creo que hoy Visto con ...visto con perspectiva histórica... ...y tal como ha ido el mundo, etcétera... ...la crítica... ...digamos marxista tradicional... ...a las experiencias... ...de cambio... ...más reducido, más próximo... ...experimental... ...y en las que uno... Eh, ...se implica... ...no se mantiene... ...esta es mi opinión... ...la vieja crítica marxista eso... ...no se mantiene... ...la idea de que esos eran socialistas utópicos... ...y nosotros éramos... Los socialistas científicos no vale.a es mi conclusión, esa es mi conclusión histórica. no vale en absoluto. Eh, de todas maneras, también poniéndonos la mano en el corazón, hay que decir que la mayor parte de las experiencias de este otro tipo que se han estado haciendo en el mundo y que no son nuevas de ahora, ya a finales de los 60 hubo gentes que hicieron cosas muy parecidas. A las que están haciendo en más o en muy parecidas ¿no? en distintos sitios del de, de mundo pues hay que reconocer que son eh, experiencias limitadas ¿no? fragmentarias ¿no? y que y que hay que hacerlas pues como, como, como tú decías es decir a sabiendas de que en fin pues estamos echando Eh, arena en los ejes de la máquina del, del sistema con la ventaja, se ha dicho entre nosotros de que por lo menos nos lo pasamos bien y hacemos lo que nos gusta que esta es la parte buena de ese tipo de, de ese tipo de experiencias mientras que los otros, los de la tradición de la que yo vengo pues habíamos perdido hasta el sentido del humor dándole vueltas a la manivela a ver si conseguíamos juntar a la cantidad de gente necesaria para cambiar el mundo de base bueno nosotros por lo menos se lo pasaron se lo pasaron mejor ¿no? en fin, simplificando ¿eh? porque hubo hubo gente que se pegó cada hostia que también habría que tenerlo en cuenta ¿Eh? es muy interesante esto de por qué no hay un G16 de un g dieciséis de izquierdas o algo o algo equivalente y y, es, y está bien incluso a mí me parece muy bien muy bien plantearlo eh, plantearlo así la verdad es que no tengo respuesta de por qué de por qué no lo hay no tengo tengo aproximaciones y y la aproximación que tengo no es muy la aproximación que tengo no no es muy buena en general tiendo a pensar que la gente de derechas y y conservadora ¿no? eh, mm, ¿cómo decirlo? es mm, dejadmelo pensar un poco antes de decir una barbaridad es ¿eh? eh, a lo esencial de los se pone de acuerdo rápido se pone de acuerdo bastante rápido por la coincidencia de intereses ¿sí? pero también en general tiene un sentido más práctico de hacer las cosas que probablemente se deriva de los años que lleva mandando sí. La... claro. Nos... a ver, intentemos eh, como todos sabemos con quién estamos y tal, eh, vamos a intentar no exagerar, ¿no? intentemos pensar las cosas en términos no, no meramente conspirativos, ¿eh? se reúnen los del G16 para jodernos que es la primera manera de... no los defienden de... lo consiguen bien, pero... Demo, vale, sí inicialmente se reúnen en, el, en un sentido digámoslo así eh, positivo pensando... positivo para ellos, claro obviamente, pensando somos no, daños colaterales no, no, no yo creo que ahí Yo creo que ahí no, nos equivocamos. Es decir, eh, entre entre la gente o las personas eh, acostumbradas a mandar y que están mandando siempre porque son los hijos de los hijos y los no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor me equivoco, eh. Puedo equivocar. Puedo Sí, no, tengo la Tengo la impresión eh, Y desde luego cada vez más en los últimos tiempos ¿no? De que Dado lo que somos lo, Nosotros Lo que representamos ¿sí? En la calle, en el parlamento Culturalmente, etcétera etcétera Hemos dejado de darles miedo Hemos dejado de darles miedo Razón por la cual, eh, sí, sí, es decir, y además es lógico, es decir, una clase dominante tiene miedo cuando, cuando ve centenares de miles de currantes en la calle, o cuando el resultado de unas elecciones eh, hace temblar los cimientos del asunto, tal pero ¿cómo va a tener miedo una clase dominante... En una, en una situación en la cual tienen la saltén por el mango hasta el punto en que la tienen Es decir, si, si pueden hacer los seres que hacen todos los días Y dicho sea con perdón y con respeto Pero es absolutamente inconcebible Y explica muy bien qué es lo que tienen ahora los que mandan en la cabeza El saber que puede estar ocurriendo en esta península ibérica en la que estamos ¿no? que van a echar a la calle solo en el automóvil ¿no? en la Ford de Almusaces en la Seat de Barcelona en la Renault de Valladolid en la Citroën de Vigo en la XXX y están sabiendo perfectamente que aunque los hechos se producen al mismo tiempo y casi simultáneamente, no hay nada, nada, nada que junte a los trabajadores de las empresas del automóvil en este momento. Y que te pueden salir con el asunto de que ahí va ¿eh? los 6.000 euros para que te compres otro, al mismo tiempo, sí, sí. ...al mismo tiempo... ...que saben perfectamente... ...que no hay una concentración general... ...o una huelga... Con, ...ya no digo general... ...sino en solidaridad y tal... ...y se indica todo lo cual... ...vale... Cuando una, ...cuando una clase... ...cuando una clase dominante sabe... ...porque lo sabemos todos y ellos también... ...¿no?... ...sabe que tiene impunidad... ...para tomar medidas... Ni siquiera necesita pensar en teorías conspirativas Se reúnen, hacen propuestas Efectivamente nos joden eh, Pero derivadamente Es decir, eh, van a lo suyo claro, Esta es una situación incomparable Con la situación que había en este país y en otros Hace un, hace un cierto tiempo Es decir, algún miedo tenían Y ten más Desde el punto de vista cultural o intelectual eh, perdonad que me ponga a borde pero la izquierda no existe Echazo en un fin, eso, no, ¿Eh? El movimiento de la Altera Mundialista tendría que hacer en la movilización social y política Sin duda, no sin, duda seguro, sin duda Porque se hacen análisis de tipo intelectual que son muy válidos pero no hay una voluntad o bueno, una incapacidad ¿no? sin duda digo, no hay una capacidad para aunar todos estos movimientos en acción social y política que creo que es un poco la única forma de que no tengamos que esperar 20 años como decía el, el compañero del principio, sí. para que las cosas cambien creo que es una cosa absolutamente fundamental puede empezar a cambiar de... sí, sí. puede empezar a cambiar dentro de 48 horas esta mañana he recibido un un e que me han mandado con una noticia que me ha sorprendido pero que parece ser así en la reunión que hubo no sé si ayer o esta misma mañana entre el gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios amarillos. ¿eh? Amarillos. Sí, claro sí, no no, no, no, nada, aparecen, no. Dejémoslo dej, Dejémoslo en mayoritario Eh no, mayoritario eh no no lo que me ha llegado es, eh, lo que me ha llegado es importante puede cambiar puede cambiar la situación a partir de la semana que viene, pues los eh, no no lo que lo que ha ocurrido es que se ha roto la se ha roto la mesa de diálogo y los representantes de comisiones y ugT. ...han salido dando un portazo... ...por lo siguiente... ...porque la propuesta que hacía la patronal... ¿m? ...eh... ...al gobierno... ...le ha parecido... ...más próxima... ...a lo que piensa... ...que lo que estaban diciendo los... ...sindicatos... ...mayoritarios o como los, ...o como los quiera llamar... ...eh... ...no, no, pero... ...salir dando un portazo... ...eh... ...quiere decir... Que, que seguramente mañana o pasado pues empezarán las declaraciones acerca quiero decir de los sindicatos ¿no? acerca de que habría que hacer algo movilizarse, etcétera No habría <risa> que hacer algo con media, con media ¿sabes por qué tal Perdonad un momento porque se va a interpretar lo que estoy diciendo en el sentido de que estoy defendiendo lo que no estoy defendiendo es decir, estoy simplemente argumentando en contestación a una pregunta eh, sobre por qué hay G16 de los de allá y no hay G16 de los de acá. Y os estoy intentando dar una razón que no parece que convenza mucho, que es la mía, que es que tienen las sartén por el pango y somos tan poquísima cosa desde el punto de vista social y cultural que ni siquiera les preocupamos, coño dicho pronto y rápido eh, vale ahora vayamos al otro lado vayamos al otro lado mm, pues la cosa está clara es decir eh, ¿quién se va a juntar? ¿qué G16? Eh, ¿hablamos de quién? de intelectuales eh, fuerzas de la cultura que se decía antes organizaciones Eh, políticas, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí no voy a decir que sea el pecado original de lo que llamamos izquierda, pero pero por lo menos uno de los pecados de los de lo que llamamos izquierda es que en cuanto nos juntamos, en cuanto nos juntamos 10, pues faltan 10 minutos para ser hostias. Eh, ¿no? ¿No? Eh, vemos. Bueno, cada menos, cada menos. Eh, pensad un momento ¿eh? es posible sí. es posible y, y bueno y si es así y si es y si es así yo me alegro mucho aunque aunque eh, tengo que decir que no estoy hablando por mi generación en esto que ha estado ocurriendo en relación con Bolonia y tal y cual, eh, tengo la misma relación, mejor dicho, tengo más relación con la gente de 20 años que con los de mi edad. Y tengo que decir que lo que veo en la gente de 20 años desde el punto de vista del que estoy hablando, ¿eh? o sea... ...poner el oído a lo que dice el otro... ...intentar entender los argumentos del otro... ...vamos a ver si esta propuesta es racionalmente buena... ...independientemente de quien la haya hecho... ...el esquema, siento decirlo... ...sigue siendo el mismo entre los jóvenes que el que teníamos nosotros... ...es decir, se sigue, se sigue pensando mucho más... Ah, bueno pero esto esta, esta es la propuesta que hacen ¿eh? los del sindicato aquel pues como lo hacen los del sindicato aquel pues ojo porque no cuando en realidad eh, lo que tendríamos que hacer lo que tendríamos que hacer todos es vaya, a ver si los argumentos que dan independientemente por eso antes he hecho la broma eh, que, que era una broma pensada ¿eh? era una broma pensada ¿eh? Eh, ¿Sí? lo que si hay que leer el libro de la estero apuntarse a su partido ¿no? lo importante es la propuesta lo importante es la argumentación quien la ha hecho es una cosa secundaria eh, lo importante es lo otro y mientras y, y mientras sigamos con ese puñetero talante que insisto lo veo todavía en la, en, la, en la gente joven Yo veo muy difícil que haya Gs 16 o, o algo parecido de gentes de de, gentes de izquierdas, ¿no? Por no hablar de por no hablar de eso que se suelen llamar intelectuales, que ahí ya encima además de tal, pues cuentan los los superegos y ¿eh? Hay no tenemos que repensar. Lo tenemos que repensar. Es posible que yéndose que yéndose una temporada a alguno de los sitios estos que decía, vosotros, eh, volviéramos más aireados y, y pudiéramos hacer algo en ese sentido. A partir de septiembre lo pondremos en marcha. Venga. Ahí, ahí. Bueno, pues yo terminada la escuela de verano la séptima escuela de verano de hasta cataluña eh, recordaros que que colocaremos todas las todas las conferencias en la web y que las podéis ver y, y bueno invitaros también a que el año que el año que empiece el curso que empieza hay un curso de formación permanente que ya hemos o sea, empezado hace dos años dos años y nada más venga.